Mire que todos sabemos que adelante no es atrás. Si usted pide garantías solo para su corral, mire que el pueblo conoce lo que hay que garantizar. de paz, pero tiene costumbre de torturar, mire que hay para ese vicio una cura radical. y está entregando el país y habla de soberanía, ¿quién va a dudar que ustedes L'overan na fort la hoja pa' loquear hoy en la vieja del iscapetl. La conejoloma aún se ve verde y con esos pequeños manchones de flores amarillas que anticipan los días en que los difuntos se pasean en esas fiestas de finales de octubre y el inicio del penúltimo mes del año, Observa al mismo tiempo los chismes del whatsapp, donde hasta le llega la invitación por un mensaje a manifestarse contra el hacha ayuntamiento de Sayulis, frente a la secundaria técnica por supuestas transas municipales. El conejo, perro viejo sospechocista investiga de dónde viene la propuesta. Y al ver el origen desecha el mensaje, pues el promotor de la supuesta inconformidad. Es una copia barata de otro desquiciado a Allende las Fronteras y de muchos a Julius conocido. No es seria esa propuesta, de donde sale es del Face y de una página administrada por un supuesto artista que es de esos que tiran la piedra y esconden la mano. Se deja caer en su echadero para leer su novela policiaca Cuando llega perjurio tinieblas Que sin dejar de ver para todos lados Como si alguien lo siguiera Le pide al conejo que todas quieren que le cuente una leyenda ¿Qué hubo de vale? vale, mi conejito? Puse un puesto de guajijoles Y casi no vendo nada La inquietud de perjurio El conejo se siente Como el presidente del ganso Cansado Regañado por gente mariguas fax Que le dice Que ya se ponga a gobernar Pero el conejo Ante este extraño reto Tiene un as bajo la manga Pues recuerda Un ensayo del cronista de Sayulis De título Mitos Leyendas y personajes populares de Sayula Jalisco Y en base a ese texto Le da su versión al preguntón de tinieblas ¡Mira Perjurio! Cuenta la leyenda que en el cerro de Liscapetl Hace muchos años era habitada por una anciana A la que se le conocía como la vieja O la bruja de Liscapetl la cual cuidaba que los que iban al cerro no cortaran un zacate alto llamado aparejo, que por ahí crece y que ella necesitaba para sus brujerías y sus mejorjes. Les decía que si no lo cortaban, los llevaría a una cueva llena de tesoros, invitándolos a tomar lo que desearan. Cuando la avaricia les ganaba y accedían a no cortar el pasto, los lleva la doñita al tesoro... y al llenarse de monedas... y al querer salir de allí... la bruja había desaparecido... y los visitantes... no encontraban la salida... hasta que les regresaban los objetos... que habían tomado... y, y entonces... ya podían retornar al pueblo... llenos de coraje con la vieja... pero ya era algo sabido la bruja bajaba también... ...todos los sábados... ...día de comercio a Sayulis... ...con un cargamento de escobas... ...a vender en el tianguis... ...y... ...que ese día... ...en que ella... ...bajaba y ponía su puesto... ...que hacía una gran venta... ...de todo... ...y que todos los comerciantes... ...con gran beneplácito... ...terminaban su mercancía... ...no así los días en los que ella no aparecía, en que las ventas todas eran malas. Sin embargo, en una ocasión un funcionario municipal resentido con la doñita por no poder traerse parte del tesoro, impidió a la bruja vender sus escobas, siendo tanto su enojo de esta que se regresó con la mercancía entonces desde entonces a vender a Zapotlán, cuyo comercio en ese tiempo era inferior al de Sayula, terminó por superarlo. Pero como se sabe que sucede en estas historias, no paró ahí el enojo de la bruja, sino que el río que corría permanentemente por Sayula cruzando el pueblo y hoy es el arroyo Aguazarca, encantado por ella y desde entonces su cauce permanece seco casi todo el año. Desde entonces se dice que pocos son los comercios que progresan en Sayulis, pues la envidia y la ambición de sus pobladores hace que se renueve la maldición. Y como sabes... La laguna de Zapotlán cada año hasta rebasa sus cauces por la abundancia de lluvia. Y el comercio crece. Al escuchar la leyenda tinieblas, sabe que su negocio no tiene futuro. A solo que cambie de res su residencia, por lo que sin siquiera darle las gracias al fantasma de la justicia. Se fue recordando que había llegado a Sayulis con la fantasía de encontrarse con un espanto que regalaba monedas, según le habían dicho. Salud para todas y todos las que les dicen brujas, para los que andan brujas y para los que lo niegan. Y a legua se les mira que nada más les falta la escoba. Hola Sergio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nos estamos encontrando nuevamente este viernes. Miren, eh, mi idea en un principio era hacerles este, conocer un paseo por el Museo del Chopo. Es un lugar muy interesante, de una construcción hermosísima, con muchas cosas bellas. Eh, ahí se han impartido talleres de la universidad, ahí se ha hecho, se han hecho exposiciones... Es un lugar icónico y aparte hay un, desde hace varios años, hay un tianguis o bazar, como le quieran llamar, esto del Chopo. Esto está ubicado allí en, en Santa María la Ribera y el tianguis está en la colonia Guerrero. Allí encontramos unas cosas preciosísimas, eh, retro. Encontramos gente que canta underground, es un lugar que de verdad vale la pena conocerse y eh, pasear, ¿no? Eh, darse cuenta de todo lo que venden, de platicar con la gente que vende. Es un lugar que, que si yo se los platico así nada más de, de por encimita, eh, no lo van a apreciar. No lo van a apreciar, de verdad. Vale la pena, entre las cosas que hay en esta ciudad, venir y conocerlo. Eh, la verdad es que no sé eh, a estos a estas alturas de que estamos todavía en supuestamente en <ríe> semáforo verde no sé si ya está abierto porque allí sí la cercanía de la gente pues está es, es grande no y eh, entonces eh, pues es un, es un lugar hermoso y les digo eh, deberíamos de hablar de, de todas las cosas que, que se han impartido en eh, es un lugar precioso, pero saben que eh, lo voy a dejar para otra, para otra ocasión. Y les voy a explicar lo más que pueda para llevarlos de la mano y me acompañen. Pero saben que esta vez este no pude evitar el, el enterarme y el estar pendiente de muchas cosas porque porque vivo en este país y soy verdaderamente de las gentes que estamos lastimados ...con este gobierno. Miren, nunca, nunca, nunca, nunca hemos estado bien. Cada gobernante o cada sexenio o cada eh, lo que sea... ...han tratado de saquear al país, han tratado de, de sacarle jugo... ...cuando se les olvida que son servidores públicos. No son los reyes del mundo, ni mucho menos los dueños del país. ¿Verdad? Entonces... No podemos negarlo, nunca hemos estado bien. Pero este gobierno, aparte de todo, se burla. Se burla todos los días, ¿sí? Nos ha dividido y poco que nos falta nosotros los mexicanitos para estar divididos y criticarnos unos a otros. Y esta gente lo ha logrado, ya nos dividieron. Y acuérdense, divide y ganarás. Nos han metido eh, sus, eh, sus cambios en no sé qué tantas cosas, supuestamente para ayudarnos. ¿En qué? ¿En qué, compañeros? ¿En qué? Dice su presidente, porque yo esa basura no la considero como presidente, ni a nadie de su gabinete. Dicen, la electricidad ya es tuya, te la vamos a devolver. A ver, ustedes me van a contestar, ¿cuándo? cuando la electricidad ha sido nuestra. Si fuera nuestra, pues no pagaríamos, ¿verdad? Sería nuestra, es un regalo, yo la ocupo como me da la gana, y pues ya me la regalaron, no pago, y ya. Sí, una mentira, y más que una mentira, oh, un absurdo para de descerebrados. ¿Sí? Bueno. ¿Qué otra cosita? Este, ah, esto de, de, de que es el el que la ciudadanía puede dar de baja al mandatario si no nos gusta piénsenlo piensen lo qué es lo que está proponiendo esta gente ...eh... que se queden más tiempo que se que piénsenlo por favor todo es basura sí qué están haciendo ahora quieren que las personas de 18 años se inscriban en el SAT. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Mm? Piénsenlo, por favor. Y piensen toda la serie de burlas, de manejos descarados. Estamos bajo una gente que no... Ni es socialismo, ni es comunismo, ni es democracia. Es algo asqueroso, de un tipo resentido, de un tipo mediocre de un tipo que trae su playa de de lo mismo. ¿Qué le está ofreciendo al gobernador de Baja California? Que, que lo invita a trabajar en su gabinete y que escoja el, el, el puesto que quiera. Por favor, por favor, ¿de qué va esto? ¿Sí? ¿Eh? La señora que, que maneja esta Ciudad de México desastrosamente... ¿eh? este se zafa, se zafa de todo lo que sucede, es la ciudad que no pasa nada, todos estamos felices y contentos, el metrazo que sucedió, pues ahí, ahí que se arregle, yo no sé, a mí no me importa, ya pasó, ya ya todo, ¿no? La inseguridad, señores, la inseguridad, eh, ya, ya ya no es un, un balazo en la cabeza al, al, eje, al que van a ejecutar, ya son balaceras, balaceras así todos los días en todas partes, gente que está este los encuentran en, ¿en cómo se llama enterrados ahí a, a flor de tierra los desaparecen este las ejecuciones vaya ya no es posible ni siquiera ir a un puesto de tacos y comerse un taco porque de repente aparecen los los este ahora ya resulta que los motociclistas son los enemigos son los demonios no entonces de repente de, de, de, de esos motociclistas Sale una serie de balazos y zúmbale. Al que le tocó, le tocó. Ah, vivimos muy bien, ¿eh? Nos ponen en, en, en, en semáforo verde. Por favor, por favor, ¿de dónde? Y entonces toda la gente se pone feliz y contenta. Ah, ya podemos ir a comer, ya podemos viajar de un pueblo a otro pueblo, de una ciudad a otra ciudad. Ya estamos felices. Ándale. Ándale, sígueles el juego a estos imbéciles, ¿sí? Están restringiendo vacunas, están haciendo lo que se les hincha la gana. Sencillamente, el, el, el certificado de vacunación supuestamente no tiene validez aquí en Estados Unidos, allá en Estados Unidos. Si vas a pie, si cruzas la frontera, pues vale, no creo. Pero si quieres viajar en avión, no, no vale, no vale. Por algo no vale, señores. ¿Mm? Y no digas que quieras viajar a Canadá, porque menos. Y más allá, pues, tampoco. ¿De qué va? ¿De qué va todo esto? Y perdón, perdón, pero también tengo voz de ciudadano y ya me harté. Ya sé que mi voz no va a llegar a ningún lado, ya sé que... Y que muchos piensan como yo, pero se nos ven a hablar, a hablar, a hablar, a hablar. Y ya. Pero por lo menos, por lo menos no nos quedamos callados. Y si nuestras voces se levantan, ¿sí? en, en, en, no en contra de una gente en especial, sino a favor de la justicia, de lo que merecemos como personas, somos personas. No somos un número. Siempre nos han considerado como un número, pero este ni siquiera como un número. ¿eh? Nos detesta. Está al máximo resentido. A partir, fíjense ustedes, de de, qué? de que el Señor vive en el palacio. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Ese lugar no es para vivir. Y el pueblo lo permitió. O sea que el señor es el rey. Y los pendejos de abajo. Que doblen la cabeza. Y así lo estamos haciendo. Perdón. Pero no podía quedarme callado. Callada. Perdón. Sí. Estoy, estoy dolida. Estoy molesta. Y yo quisiera que, que, que resurgiera un Chava Flores. Ese nos conocía. Ese sabía que éramos pueblo. Y somos pueblo, señores. Aunque tengan millones, aunque no tengamos ni para comer. Somos el mismo pueblo, cosa que no entendemos. ¿Sí? Chava Flores ya nos hubiera dado la pauta. Ya nos hubiera dicho quién quiénes somos y qué es lo que están haciendo con nosotros. ¿Sí? Era una voz inteligente. Una voz que sabía de la vida de los mexicanos desafortunadamente ya no hay nadie así ahora la gente habla canta estupidez y media y no sirve para nada ¿Eh? pero en fin ahí se las dejo y espero ser un poquito más grata la próxima vez que tengan un buen fin de semana cuídense mucho por favor no caigan no caigan en el error de sentirse que estamos muy muy muy protegidos no estamos protegidos es todo lo contrario hasta luego hasta la próxima le dije sí a la vida sí a la reconciliación con mi pasado que me ha dejado las más bellas lecciones para vivir mi presente plenamente sí a la capacidad de renovarme apreciando lo, la belleza que me rodea sí a las nuevas experiencias a los abrazos que me esperan Sí, a la confianza en mí misma. Sí, a poner límites claros para alejarme de las personas que ya no me aportan. Sí, a la alegría de amanecer. Cada mañana, abriendo mi corazón para las nuevas sorpresas. Sí, a escuchar y respetar a mi cuerpo, cuidarlo y darle los mejores alimentos. Sí, a brindarme el descanso cuando lo requiero. Sí, a sentirme merecedora de todo todo lo bueno si sí, a tener el coraje de construir mis más grandes anhelos aquí termina una vida empieza otra aquí comienza el sufrimiento de una madre comienza el llanto de un bebé aquí se Se arranca la tristeza, la alegría en un día Y los sentimientos aparecen en el camino del tiempo Aquí estamos alcoholizados, drogados, enamorados, endurmecidos, atrapados, encarcelados, atados, sedados, esposados de pensamiento Aquí estoy cantándole al amor al júbilo, a la miseria Al corazón, al alma Arrancando sueños, moradas frías y tristes Veo el dolor pasar Aquí tirando carita Conquistando al mundo Haciendo esperanzas Aquí trabajando Caminando y miando para no ser pozo Comiendo pedazos de mí Aventando rollo, tirando verbo. Aquí en el baño, evacuando las malas vidas, Las malas ideas, los malos pensamientos. Aquí me encuentro comiendo pozole, Tacos, tostadas, jericallas, gordas, sopes, Tortas, burritos, menudo, flautas, engordando la tripa. Aquí apretándome un pinche huevo, Para no insultarte Para no darte en la mauser Hoy aquí echando hueva Tirando barro chupando cristal Poniendo gorro Aquí haciendo fuego para tus ojos Calentando motores Tirando carita Aquí sentado mirando pasar los bizcochos Las jainitas señora damas, chavas, abuelitas ¿Qué más dan Solo escuchando el ruido en mi cabeza Aquí estamos reposando las ideas Escuchando la plegaria en tus labios Estoy aquí acariciando mi guitarra Sacándole el sonido a sus cuerdas Y escucho los perros ladrar Aquí estoy acariciando Recibiendo el aire caliente de agosto en el patio de la casa Y en los árboles cantan las chicharras Las aves se ocultan del sol radiante, calor infernal Es mediodía y no se aguanta Avienten una birria, mis cabrones Una chela, un bote, una helada palabras Aquí estoy, mal pedo Se fue el internet, ya no hay lujuria no tengo X Aquí dejando que el tiempo pase Aquí estoy putos Y no crean que se la saben de todas a todas Y crean que pueden arreglar el mundo Se la maman Pinches morenistas Aquí ya nadie pelea No tienen gracia No tienen verbo Ya pasó su tiempo Ya pasó el cotorreo Aquí ya valió madre, el pedo se hizo más grande Afilen sus oídos Vamos a escuchar a Héctor Vivicaña, el señor del blues Con su grupo La Cátedra y su canción María por A nuestra alegría y no es mayúscula no me sirve si no tiene parques dibujados en los ojos si no pone tobogán a los abismos no me sirve si no hay una línea de alta velocidad entre su boca y la mía no me sirve si no distingue que entre plena y pena hay mucho más que una letra de distancia no me sirve si no está enamorada de nosotros, no me sirve. Si no me desordena la sangre, pero pone en pie todo el resto de mi vida. Si no besa como si lo fueran a prohibir, no me sirve. Si no siente que entre el gobierno y nosotros hay algo personal. Si no acepta que sin mí también será feliz, pero no será lo mismo. No me sirve. ...si no me deja besos grapados en los bordes del alma... ...si no piensa que estamos unidos sin remedio... ...como lo está en la palabra tren y despedida... ...no me sirve... ...si no me ha cambiado el futuro, no me sirve... ...si no toma café por las mañanas... ...si no habla como tú... ...toca como tú... ...vibra como tú... ...si no llora como tú... ...si no la conocí tras un concierto... ...si no se llama María... No me sirve. No me sirve, lo siento. No me sirve. Quiero ser en tu vida... ...algo más que un instante. Algo más que una sombra... ...y algo más que un afán. Quiero ser en ti misma una huella imborrable, un recuerdo constante y una sola verdad, palpitar en tus rezos con temor de abandono, ser en todo y por todo complemento de ti, una sed infinita de caricias y besos, pero no una costumbre de estar cerca de Quiero ser en tu vida una pena de ausencia, un dolor de distancia y una eterna ansiedad. Algo más que una imagen, algo más que el ensueño que venciendo caminos llega, pasa y se va. Ser el llanto en tus ojos y en tus labios la risa ser el pin y el principio, la tiniebla y la luz, y la tierra, y el cielo, y la vida, y la muerte. Ser igual que en mi vida. Has, has venido a ser tú. el amigo Martín era un buen bluesero le gustaba y le encantaba el blues pero él podía tocar todo todo todo tipo de música era impresionante su forma de tocar vamos a escuchar otro tema un tema muy chido tardes buenas noches mi nombre es Melquiades Matías y aquí estamos otro viernes más escuchando Radio Cartón 360 donde el espacio es para todos y todos para uno acuérdate si tienes poesía una canción o te gusta echar verbo Este es tu espacio Aquí estamos Un saludo para toda la banda Que escucha Radio Cartón 360 Al amigo Sergio Funk Donde quiera que se encuentre Y a todas las personas que participan De una o de otra manera Enviando sus poemas, música ...o el cotorreo. Hoy quiero hablar de un amigo... ...un amigo músico... ...Martín Rodríguez. Fue un amigo ciego... ...de nacimiento. Muy buen músico. Impartía clases de guitarra... ...en su casa. Y muchas veces... ...me le acerqué para ver si podría pescar algo formamos parte del grupo eslabón perdido junto con el Carmelo Rivera y el buen Dalmiro Heinen por, nos juntamos por un par de años y nos hicimos muy buenos amigos muy buenos camaradas tocamos en muchas partes la prepa 5 donde fuimos los teloneros del maestro Arturo Mesa en la Peña Huicacali en el Ágora el Bodegón que es en la colonia del Fresno el compa fue vegetariano le gustaba la yoga y otros business era un brujo con la guitarra y era divino de la palabra muchas veces lo acompañé a echar Rol por la ciudad A pasear A visitar otros músicos Los dejo con un buen blues De este camarada De este chompa Nuevamente estoy aquí, su amigo Atos Para traerles este atrevido poema del poeta desconocido Tu sonrisa Tiene tu sonrisa extraño sortilegio Que despierta en mi mente el deseo de soñar Tiene raro embrujo que nubla mis sentidos Que me atrae inclemente como el azul del mar Desconozco quién seas, nada sé de tu vida, pero has sembrado ideas en mi mente, Otoñel. Imágenes sublimes, ardientes y nasivas. Ha nacido el deseo de tenerte al final. Sé no tengo derecho, apenas te conozco. No sabes de mi vida quién soy ni mi valor. Pero aún así te quiero, bella desconocida y espero pronto un día dejar estos Bueno amigos, espero les haya gustado. Se despide su amigo Atos. Hasta la próxima.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 La segunda se llama Pandémica, la escribí este año. No estoy preparada, no lo estoy, para que los lienzos se despojen de formas y colores. No hallo cómo consolar el llanto, un pozo sin fondo, de una madre por el joven hijo que hoy ha muerto. No logra abarcar el pasmo la vista campirana que se extiende a mis ojos. Va la voz implacable, a una misma vez, cegando viejos como espigas maduras de trigo. Me estremece la desnudez que va dejando, y como de un solo golpe se dispersan, las palomas de esperanza que cobijó mi pecho. El sol ya no sale para todos, el aire se dice amordazado, forma ríos alobres el dolor, sobre sus aguas me lleva la barca de la vida a cruzar la bruma de incierto amanecer. El amigo Dalmiro Gene, aferrado en la música, ha pertenecido a varios grupos, a los maderos de San Juan, a Chester Blues Band, a Slavón Perdido, Derrumbe, entre muchos más. Yo diría que es el mejor baterista de Guadalajara. Digo, es el único que conozco que tiene toca endemoniadamente los tambores y si no lo que le acerquen al vato lo toca, él no se mide. Vamos a escuchar con él y derrumbe una pieza de hace unos años, espero que les guste. cada día, por la lluvia, la bruma y el rocío, por la mentira que a la verdad me llega, por los años que me suman experiencias, por la fortuna que amaba y se diluye, por el brío que apura mis angustias, porque amo del todo y soy amado, porque puedo asumir mis impotencias, vengo del fondo del pasado y me puedo proyectar hacia el futuro, porque existe el dolor que es siempre oscuro, como la clara mano que lo alivia. Por todas estas cosas que he nombrado, eternamente te celebro. Vida. Mientras les doy un sorbo a mi delicioso y llumeante café... Cubrar. En aquella expresión del viejo sabio del sentido común La juventud, el dinero y el poder Es un cóctel muy, muy peligroso <risa> ¡Ah, queridos hermanos grillos! Queridos hermanos de la cuarta transformation ya <risa> aquí viene estos grillos Que bueno, vamos, salimos de Guatemala con el bronco Y hemos entrado a Guatepeor Ahí vemos a la consorte disfrazada de princesita <risa> Dicen que ya se veía disfrazado de dinosaurio Bueno, yo como no, me, no le pongo atención a las minucias A la superficialidad Yo como no, no pierdo mi tiempo en banalidades Pero, pero, ¿de qué tamaño es la banalidad? Que pues no la puedes sortear Te estrella en la mirada, en el rostro ...abres el celular y ahí está la princesita banal... ...la muñequita del poder... ...con toda la difusión de los periódicos comprados... ...no quiero saber cuál... ...el norte, el milenio, el ABC, no, no... ...porca chayotera miseria... La banalización del poder, la infantilización del poder, la ridiculez del poder, porca, porca, porca, infantilesca, miseria, oh, pues lo dijo ese viejo sabio. ...del sentido común... ...la juventud, el dinero... ...la inmadurez y el poder... ...es un cóctel muy peligroso... ...no, pues no, no, no, no... ...no no, no está esa... ...ese templo, esa madurez... ...que te da el tiempo... Como el tiempo te da un barniz, te da una patina, te da un toque para conducir las riendas de un pueblo, no así con el Samuelito y la consorte hoy, hoy, exhibiéndose como una mera muñequita del poder... ¿Dónde está la tesitura? ¿Dónde está la altura? ¿Dónde está la sensatez? ¿Dónde está la cordura que precisa la figura del poder? ¡No, no, no! Esto, esto ha convertido como, como... Como un circo de quinta, hombre. No, no, grillos. Seguimos, seguimos siendo el asmerreír nacional. La vergüenza nacional. El escándalo nacional. Dando tumbos la marca, la marca Nuevo León. La marca Monter. Pobre Colosio. Me imagino que Colosio que vio a la princesita cinderela Y, y no, no, no, pobre Colosio. Le no de verdad dado vergüenza el Colosito, hombre. Lo. Lo siento por todos sus colaboradores y colaboradoras que se respetan a sí mismos y a sí mismas, que se lo toman en serio, que lucharon por una causa, que creyeron en eso que llaman movimiento ciudadano y luego, y luego para andar haciendo el ridículo ahí en el Palacio de Cantera convertido, convertido en una mera pista de show, no, no, grillos, aguas, aguas, grillos, que la juventud, el dinero y el poder, ese es un cóctel muy, muy peligroso, esto es, la ventana de Caín. La ventana lúcida, crítica de Cael, yo soy, yo soy. Roberto Gijón. Esmile, mile, maltepe. Cosas tan tristes que tiene la vida La plata no alcanza ni pa' la comida Con la situación que estamos viviendo llamar de un fulano se está enloqueciendo Me fui de travesti a buscar empleo Y me rechazaron porque soy muy feo Ya cumplí tres años buscando trabajo Me mandan para arriba y de arriba pa' abajo Yo estaré dispuesto a cualquier oficio Cuidando pirañas, lavando edificios Matando zancudos, persiguiendo ratas O desactivando minas quiebra patas. Yo pego botones y cambio bombillas Cuido pensionados y hago mascarillas Le tiro las cartas, le leo el tabaco Le tiño el cabello, le afeito el sobaco Si quiere le sirvo de gato pa'l coche Si no tiene perro le ladro de noche Persigo ladrones sin cargo ataúdes Le traigo razones y llevo saludes Le busco un perdido, le celo a la esposa Y si está aburrido le consigo mosa La boca al soncillos, aplico inyecciones Le cuido los niños y pongo condones Consigo entrevistas, invento disculpas Yo le hago la fila, le pago la multa Falsifico firma, le cambio las huellas Y soy un experto inflando botellas Yo hago exorcismo, le espanto al demonio Y le ensayo novias para el matrimonio Yo le cargo el niño, le arreglo el tetero Le saco los gases, le limpio el reguero Le cambio pañales cuando huela feo Después de bañarlo yo se lo asoleo Cuando esté muy triste yo le calmo el llanto Y si usted no puede yo se lo amamanto Sirvo de testigo en cualquier asunto Si no tiene pruebas consigo el difunto Hago de payaso, de contorsionista, domador de tigres o malabarista Soy todo un experto en asuntos de amor Si no se le para yo le hago el favor si usted por desgracia le faltan las manos Yo podré servirle como fiel hermano Cuando necesite hacer uso del paño No se preocupe que yo lo acompaño Si llegó el momento de hacerlo y no pudo Pues yo se lo saco y se lo sacudo Estro pulgas, micos y elefantes Entreno tortugas, preparo purgantes Le tengo el remedio para la diarrea Con tal que me paguen, lo hago lo que sea Me le tiro a un carro, me le pongo a un tren Me lanzo en pelota del Empire State me ofrezco de sapo pa' un experimento Me encierro en la jaula de un león hambriento Me voy pa' Israel como palestino Por necesidad me contestino Y aunque los gringos conmigo se enfaden Me iría a cuidar a Osama Bin Laden Me lanzo amarrado desde un avión me agarro a con un tiburón Por plata he dormido dentro de una cava He montado en globo lo que me faltaba Mostrando mi hoja de vida de ambulo Tan solo me falta ponerme a darme